Ya queremos escuchar el capítulo de mañana A ver cuánto tardan en llegar Si tienen algún problema en el viaje Cómo es toda la cuestión de esta fiesta Donde va a estar la compañía Les cuento que yo estoy como ustedes Escuchándolo capítulo a capítulo Entrega a entrega Así que expectante para ver qué pasa mañana Acordate a las 12 del mediodía La primera edición de la segunda parte Del segundo capítulo Y la repetición aquí en Abramos la Boca Y a las 12 de la noche Todos los días en el 89.3 Y los domingos todo el capítulo entero junto eh, en el aire de la gráfica. ¿eh? Sí. Así que se quedan con la señal. Nosotros terminamos por hoy eh, y nos vamos a encontrar de nuevo mañana a las 16 horas. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción, Cami Hernández Benítez dándonos una mano también en las redes en el día de sí. hoy. Y quién les habla, Mauro Cabalín, como todas las tardes aquí en la 89.3. Nos encontramos mañana a las 16. Chau, chau. Y con un abrazo muy, muy grande, gracias, ¿eh? Un besito, chao, chao. Y viva la patria, ¿eh? FM 89.3 y nueve punto Radiográfica. Noticias. Política. Axel Kicillof dijo que no es que no sirva la industria nacional, sino que se necesitan las políticas adecuadas. El gobernador bonaerense lo expresó al participar de la presentación del nuevo programa Precios Cuidados para la Construcción, junto al presidente Alberto Fernández. Kicillof agregó que se necesita que la industria tenga un mercado que le compre, un sistema financiero que le preste y un Estado que le ayude. sociedad clausuraron de manera total el zoológico de Luján. Se trata de una medida preventiva porque el lugar no cumplió los requerimientos que pidió el Área de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación. Se espera que la justicia investigue las denuncias que realizaron organizaciones y vecinos sobre desapariciones y maltratos de la fauna del lugar. Desde su creación a mediados de los 90 fue conocido como el único del país que permitía el contacto directo con los animales. Internacional Alexei Navalny se recupera de su envenenamiento y ya se levanta de la cama. El líder opositor ruso aún se encuentra internado en el hospital de Berlín, Alemania, donde lo atendieron tras el intento de envenenamiento. En el último parte médico se informa que se le ha retirado de manera exitosa la ventilación mecánica y es capaz de levantarse de la cama por breves periodos de tiempo. Más información en tlan.com.ar.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 y se viene un enfrentamiento de fondo. Vamos a narrar lo que está por llegar, y al mismo tiempo, en el momento en el cual se desarrollan los acontecimientos, surge una polémica puertas adentro, la cual explica, en cierto modo, la portada de la señal medios de ayer, con el debate en alrededor de la figura de Sergio Berni que tiene su trascendencia aun cuando no defina esos otros rumbos que nos van a acompañar en los meses de Nidero. Arrancamos la señal de hoy. Soñar, vivir, pensar, actuar. y La señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. fuego. Sé que muchas veces dije que labo venía. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a quedar en el centro de la escena tras criticar a los organismos de derechos humanos, a quienes dijo no les gusta laburar y son puro blablas. Dijo además que muchos de los policías que la semana pasada participaron de la protesta en Olivos estaban alcoholizados y drogados y que había infiltrados. Desmintió que le hayan pedido la renuncia y cuestionó al periodista Horacio Berlín. Hoy, después de conocerse las declaraciones, a través de un comunicado difundido en redes sociales, las organizaciones de derechos humanos más cercanas al frente de todos salieron al ruedo de esas acusaciones y le pidieron al ministro que reflexione y se aboque a los problemas que debe resolver su cartera. Le recordaron además que la exposición mediática no reemplaza la gestión. Levantamos la cortina un instante y pensamos juntos. Como hemos señalado, se puede ver en la introducción del artículo extenso con cinco polemistas, de la víspera, el lugar que se le ha asignado a Berni es el de contención política de un espacio del peronismo que no se siente representado con el kirchnerismo, que es mayoritario en la interioridad del movimiento nacional, pero que no logra... ¿eh? abarcar aquellos sectores que hablan de control, de seguridad, de firmeza. Sin embargo, estas declaraciones trascienden ese rol y lo instalan en otro lugar, en un lugar preocupante por lo que representa la interpretación histórica de los sucesos. En realidad, y lo digo conociendo eh, los episodios de manera directa, los organismos de derechos humanos en la República Argentina han prefigurado una nueva justicia. Son, de alguna manera, responsables con su lucha eh, de que no haya habido golpe por ejemplo, la semana pasada, de que no haya habido golpe desde el 83 para acá. Eh, son responsables de, por un lado, haber puesto las cosas en su lugar dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual cuesta muchos barquinazos y desajustes, pero le permitió a sectores nacionales de las Fuerzas Armadas tener un lugar después de haberse opuesto a el liberalismo oligárquico que asesinó a 30.000 personas y a partir de allí jugar otro rol dentro del de esquema. Esto se pudo visualizar con Bendini, se pudo visualizar en varias circunstancias y en algunos de los hombres que han salido al aire en este mismo espacio, como Martín Balsa o como Brown. Eh, ...por qué esas personas hablan y hablan sin que nadie desde el ejército los desmienta. Porque hay una maduración social, porque el sector nacional de las Fuerzas Armadas... ...ha tenido un desplazamiento importante, pero sobre todo también porque... ...hay una lucha aleccionadora de estos organismos y de buena parte de la comunidad... ...en su respaldo para que se disponga una situación razonable dentro de la vida institucional y se evite a través de juicios a través de la condena pública que los sectores que han estado ligados al imperio que han participado de las gerencias de los grupos multinacionales y que además usando el uniforme que le provee el Estado agitando la bandera argentina como si fueran patriotas han instalado por ejemplo la ley de entidades financieras de José Alfredo Martínez de Hoz y hoy se jactan de ser más nacionalistas que los otros. En general, las banderas nacionalistas, si no son bien orientadas desde lo social, terminan siendo, bueno, buenas para un barrido, buenas para un fregado, como bien lo pudo corroborar el propio Hipólito Yrigoyen en su momento, como lo pudo corroborar el general Juan Domingo Perón, en el año 1955, cuántos nacionalistas,